Gloria Herrera de ADU, bueno, acá en Comodoro y también una protesta social en una de las plazas frente a la universidad en torno a la defensa de la educación pública ya se visualizan algunas cuestiones críticas en torno a, a la temática de la educación pública en las universidades de, nacionales, ¿no? Sí, hace rato que se viene visualizando esto desde el momento que el gobierno no aprueba el presupuesto 2024 y que para nosotros ya ni siquiera es un recorte, sino simplemente que estamos ejecutando todas las universidades nacionales con el presupuesto 2023. Esto lleva una situación de riesgo sumada a la inflación que, que estamos viviendo día a día, porque ya ni siquiera es mes a mes, día a día y que nos pone en una situación muy problemática. Eh... ¿Cómo, cómo se sale de esta de, de, de, de este modelo agresivo y violento del, del gobierno nacional hacia toda la estructura estatal que el gobierno cumpla con lo que dijo en el cine hace dos días este, reunidos en la universidad de San Martín en donde este para ellos la educación es una prioridad la universidad este todo el sistema público pero no hay, no hay plata Presupuesto no hay tengo malas noticias dijo Álvarez el subsecretario hay llevar van a tener que arreglar con lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo están observando ustedes desde el espectro de la universidad nacional la intervención de la fuerza de seguridad que prácticamente inclusive con con el tema de la, la, la revisión de documentación la eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observan eh, esta, estas situaciones? Y vamos a, eh, mira, este, hasta este momento como que no hemos tenido grandes dificultades, sin embargo, ya al interior de la universidad empezamos a trabajar con algunos algunas de estas temáticas, sobre todo el tema del adoctrinamiento y estas cosas que empiezan a circular. Vamos a hacer clases públicas y vamos a empezar a mover un poco y explicar de qué se trata la universidad y cómo se construye ese conocimiento que este no tiene que ver con los partidos políticos. No nos interesa ahora que votó a quien votó, que haya votado a quien quiera. El tema es que la universidad se tiene que defender y el conocimiento tiene que circular. Bien, gracias a Gloria Herrera por orientar esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarios Farco. ¿eh?